En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa El mensaje y las imágenes han dado la vuelta al mundo El hombre ha pedido que su testimonio llegue a todo el planeta Y nosotros ponemos así nuestro granito de arena. Nos situamos en la guerra de Siria Casi un millón de muertos, muchos de ellos niños. Niños cuyo crecimiento está marcado para siempre por el sonido de las bombas. ...que destruye la esperanza en el ser humano... ...para hacer la vida de su hija... ...algo mejor, algo mejor... ...dentro de la tragedia... Abdullah ha hecho creer a su niña... ...que el sonido de las bombas es un juego... ...cuando suenan el padre le invita a reírse... ...sabe la verdad... ...pero sabe que haciéndolo... ...la vida de su niña será algo mejor... ...el arma de la imaginación y el amor por su hija... ...ha ocultado el arma de la sin razón ...que son las bombas... ...no salvará a Siria de la desgracia... ...pero sí hará algo mejor el futuro de su hija... Cuando el sonido del diálogo cesa para abrir paso al sonido de las bombas, ha fracasado el ser humano. Hay que dejarse de enfrentamientos, en de elogiar el coraje de quien mata mejor y llamarlo héroe. No, héroe es ese padre, héroe es el que ayuda a hacer la vida de alguien semejante a algo mejor. ¿Eso es tan difícil? Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la competición, Javier Sevillano en producción y redacción. Y nuestros contenidos estos, los que vienen a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. coger papel coger pólicos vamos en datos en datos importantes el sábado entre 12 y 4 de la madrugada entre 1 y 4 de la madrugada el domingo entre 1 y media y 4 de la madrugada la rosa dos vientos y una etiqueta un hashtag almohadilla rosaventos almohadilla rosaventos Esta noche os hablamos del mayor genio de la historia, su cerebro escondía secretos. El cerebro de Einstein esta noche lo vamos a contar en el círculo secreto. El cerebro más rico, el más sabio, el más inteligente. Vamos a hablar sobre ese cerebro, el cerebro de Einstein. Insistimos en el círculo secreto. Y vamos a tener esta noche también a Rafa Terrada se bultó. El autor de la novela de moda El Heredero Será en nuestros encuentros cercanos Amor e historia se combinan en este relato fantástico Y también vamos a hablar de cine con José Manuel Esquivano en su callejón Señales en Delfín del Mundo Con Javier Sevillano que nos va a contar Nos va a contar quién es El líder en la, bueno, en la búsqueda de un planeta mejor En la lucha contra el cambio climático Es una señal del fin del mundo que están los españoles Para nosotros es bueno, para el mundo igual no es tanto Y no porque sean españoles, ¿eh? sino porque igual debían ser los culpables que de líder, ¿eh? Y las hormonas, las hormonas masculinas en Eureka Comado Martínez Y en unos minutos, uno de los más grandes y geniales periodistas y presentadores en nuestro programa. Él es Fermín Bocos. Acaba de publicar una novela sobre un tema, un tema muy nuestro, el Club Bilderberg. Y atención a la historia que os contamos esta noche en materia reservada. Fernando Reda nos va a contar... Como la CIA nos espía, la agencia de inteligencia, la mítica CIA, Fernando Rueda. Sí, la noticia ha creado impacto en muchos países y en otros como España, ha pasado casi desapercibida. La CIA estadounidense y el BND alemán mediante una empresa tapadera suiza vendieron durante décadas equipos manipulados supuestamente para evitar pinchazos en las comunicaciones a 120 países, uno de ellos el nuestro. La Rosa de los Vientos aporta hoy la información de que el jefe del estado, el rey Juan Carlos fue espiado durante años con esos equipos, en un rato la CIA espía a España la CIA protagonista esta noche en materia reservada una noche en la que también tendremos por supuesto pistas para conocer al personaje oculto Pistas de Silvia Casasola, que dice lo siguiente sí. Pues buenas noches a todos pues pistas que en esta ocasión pues va de poetas pero no solo poetas ¿eh? sino también poetas y dramaturgos españoles muy conocidos estamos en pleno carnaval eh, confundidos que se hace frío, que se hace calor, que si uno ya no sabe qué, qué hacer Ni cómo ponerse, pero bueno, por lo menos que la poesía nos arrope, que es muy importante, y eso es lo que queremos que adivináis quién es nuestro personaje oculto, si se reveló, y está la primera pista, contra su padre, y eso qué fue lo que tuvo de efecto, pues que pasó hambre, pasó hambre el pobre Federico García Lorca, José Zorrilla o Tiso de Molina. Entre las tres opciones tenéis que elegir cuál puede ser el personaje de esta noche y entre todos vosotros los que acertéis, uno, solo uno, tendrá un detalle del programa. Así que os damos mucho ánimo y a la venga. A ver si tenéis suerte. Y atención porque La Rosa Osventosa recibe ahora mismo a un personaje importantísimo. La una y nueve minutos. La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Y vamos a extender la sombra roja Porque tenemos a uno de los periodistas más importantes en El País, en prensa, en radio, en televisión. Él es Fermín Pocos. Acaba de publicar un nuevo libro, Algo va mal. Fermín, muy buenos, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Y fin... Eh... Preocupado por la alfombra, porque el riesgo de las alfombras es que va una y tropieza Bueno, que, pero nosotros estamos encantados de entretenerte. Bueno, sí. Si de tropie... verdad, eh, nosotros, eh, yo creo que todos los que nos escuchan han disfrutado contigo, con tus historias, eh, con tu rostro, con tus eh, presentaciones en los diferentes eh, momentos en el telediario, pero has estado en todos los medios y en todos los formatos. Te agradezco que no aclares que todo eso se debe a los muchos años que ya voy cumpliendo, ¿no? Porque de otra no, manera... Eso ya se debe me a tu nada. calidad. Vamos a ver, quien te ve dice, eso es imposible. ¿Cómo que es imposible? Que te mantienes fenomenal. Bueno, es que hemos pactado con quien hay que pactar para estar ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, tipo do, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Bueno, pero solo la mitad. <risa> vale. he, he procurado pactar conmigo mismo, que es lo más complicado a veces, ¿eh? Pactar con uno mismo. Llevarte bien. Cuando recibí la información y el dosier del libro... Eh... Digo, ¿cuál? un libro sobre el Club Wittenberg. Bueno, está bien que se hable eh, sobre eso, sobre esa sociedad que yo siempre digo discreta, no secreta. Y, y seguramente el mito y la leyenda es hacer creer que se secreta cuando es discreta. Pero, digo, ¿y el autor Framán Fermín Bocos? Bueno, estupendo. Estupendo, porque yo creo que hace falta tomar en serio esas cosas que son tan importantes. El club Indemper es importante por esas cosas, hoy las vamos a conocer, pero es importante porque representa la alianza de algunos gerentes o jerarcas de los medios de comunicación con el poder. Vamos a ver, la novela es, es una novela policíaca, tiene una, una estructura narrativa de thriller clásico y, en consecuencia, eh, cursa eh, por los aspectos tradicionales de la novela eh, de intriga. Si hay un asesino, tiene que haber un, un policía. Y si, de repente, hay un asesino profesional que lo hay, se llama en la novela El Marseyes, es porque alguien ha requerido sus servicios. Entonces, a partir de ahí, se establece lo clásico de la intriga. Y ahora vuelvo al Club Bilderberg, mm -hmm. que es... Eh, ¿Quién paga la pistola del asesino, por así decirlo? Esta es una novela sobre el poder, el, la política y los medios de comunicación con la corrupción de fondo. Transcurre básicamente en, en España, pero eh, tiene puntos eh, importantes, por ejemplo, en el Club Bilderberg, en Holanda, luego en París y luego en Berlín. Sobre el Club Bilderberg, yo tengo como tú, Bruno, eh, la información me ha llevado a... ...concluir que siendo un club... ...de mucho, con mucho poder... ...y sobre todo con mucha influencia... ...no es un ámbito secreto... o sea ...no es el gobierno del mundo en la sombra... ...que se ha dicho muchas veces eso, claro... ...pero esta no es una novela, digamos... ...con una teoría conspirativa detrás... ...o conspiratoria... ...es una novela que se atiene a los, hechos, a los hechos... ...siendo una ficción podría ser... ...el contenido de la novela... ...los titulares del periódico... ...del próximo fin de semana... ...está eh, centrada en los meses previos... ...a la guerra de Irak... ...la reunión de la que parte la historia... ...en la que se produce un asesinato... ...y da pie, digamos, a toda la investigación... ...es eh, una reunión en la que... ...los poderosos de, de... ...que forman parte de este club... ...que son financieros, como tú decías... ...son políticos, son banqueros... ...son magnates de los medios de comunicación... ...son requeridos para que asistan... Al, ...a Estados Unidos... ...a difundir y hacer que la opinión pública occidental... Eh, dé por bueno que es correcto invadir Irak... ...a partir de una premisa que luego, en fin, la historia ha revelado... ...y eh, quienes estuvimos en la guerra de Irak lo vivimos en primera persona... ...que era falsa, que Saddam Hussein, un tirano... ...que tuvo 20 años atrás armas de destrucción uh -huh. masiva... ...ya no las tenía en 2003. Entonces... ¿Cuál es el papel del Club Bilderberg en esta esta novela? Pues que es el escenario de la parte troncal de toda la intriga. No sé si he contestado a tu pregunta. Porque sí, muchas pre veces, muchas veces lo que pasa es que los intereses económicos, los negocios, si eso se tiene que potenciar para sacar el rédito suficiente, se tiene que provocar una guerra pues se provoca. Bueno, vamos a ver, aquí hay esta no, este no es un libro dedicado a la guerra de Irak, yeah. ni a las consecuencias, los antecedentes y sobre todo el terrible desenlace en, en la factura, vamos, en miles de muertos, de, de desplazados, de exiliados es un conflicto que todavía sigue, ¿no? pero eh, digamos que en ese mm, friso de fondo, en ese lienzo de fondo, aparece lo que fueron las vísperas de la guerra de Irak, y como tú muy bien dices Silvia, la explicación en un momento determinado de uno de los personajes de la obra es, esta va a ser una guerra, que va a ser una guerra como todas eh, sangrienta, impopular, pero como toda guerra después viene la posguerra, y en la posguerra, Son muchas las oportunidades de negocio, porque cuando se destruye un país hay que reconstruirlo todo, desde colegios hasta hospitales, hasta escuelas, material escolar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y de paso salvaguardar los intereses estratégicos en esa zona de Estados Unidos, de Israel y de Arabia Saudí, que es quien estuvo detrás de toda historia. Pero eh, me gustaría decirle a los oyentes de La Rosa de los Vientos, ...programa de culto, programa mítico... ...yo soy uno de sus oyentes editores uh -huh. desde que empezó... ...desde que íbamos a veces al Paseo Rosales... ...cuando estaba allí Onda Cero... ...que no es una eh, novela que tenga un contenido político... ...en el sentido explícito del término... ...sino que se va poco a poco desprendiendo... ...las conclusiones las tiene que eh, asumir el lector... ...no tiene una moralina... ...es cierto que ahí, digamos, tiene mucha presencia... ...un asesino frío... ...amante de la música, que le gustan las obras de arte... ...y que algún lector podrá mm, pensar que al final, digamos... ...o durante o en el transcurso... El, ...el autor condenará esa actividad. Por desgracia el crimen ha sido a lo largo de la historia... ...un instrumento al servicio de los poderosos... ¿no? ...unas veces para conseguir el poder y otras para retenerlo. Cuando hablo de poderosos no me refiero solo a la política. En este mundo pues eh, hay personas que incomodan al poder... Mm. Los banqueros que, que hacen trampas financieras, los empresarios que no pagan sus deudas, los periodistas curiosos, los políticos que no cumplen sus promesas, etcétera, etcétera. Y el crimen, el, los profesionales del crimen, están muy bien pagados. Y el de la novela, desde luego, está tan bien pagado que le permite ser un experto comprador de obras de arte. Hay una cosa en tu libro que me ha gustado muchísimo y es que yo creo que representa un poco la escena la vida misma, ¿no? La sociedad misma. El hecho de que A todos los que acuden al Club Bien de Berth, se les entrega una serie de, de hojas con una serie de datos y hay una serie de exposiciones sobre cada uno de los hechos importantes que se ha vivido recientemente. La caída del muro de Berlín, la guerra de Irak, una serie de cosas. Y junto a eso, también hay una valoración económica de cada uno de esos hechos. Todo lo que ocurre tiene un valor económico. Querido Bruno, querida Silvia, no te quepa la menor duda. Al final todo, vi... todo se puede traducir en no, eso. menos ¿no? el amor y la poesía sí, eh, sí. Que, que es... Otra dimensión, y en este mm. programa hablar de otra dimensión es ponernos realmente, empezar a ponernos estupendos <risa> en la vida cotidiana, en la sociedad tal como la tenemos organizada, no te para la menor duda. Al final tiene una dimensión económica. ¿Qué hace el Club Bilderberg por lo que hemos ido conociendo de sus actuaciones? Que no son secretas, como bien tú decías, eh, son discretas. De hecho, cada año se reúne en un sitio. ¿no? El, eh... Es público y conocido, está lleno de periodistas eh, que pero, tomar fotos. Pero después de las fotos se cierran las puertas. Sí. Y por lo que sabemos, la, digamos, la filosofía explícita del club es que lo que se dice allí dentro, teléfono fuera, queda dentro. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este club, que es legal, que defiende sus intereses, ¿cómo lo hace? Evalúan las situaciones potencialmente eh, que va a suceder. Es decir, por ejemplo, en su momento evaluaron eh, la guerra de los Balcanes eh, y se equivocaron y además lo reconocen reconocen que no fueron capaces de anticipar, de avizorar En la caída del muro de Berlín, ni tampoco el efecto que iba a provocar el reconocimiento por parte de la República Federal Alemana de Croacia, que aquello provocó una implosión que dio pie a la guerra, sobre todo a la actuación de Siria, digo de Siria, de Serbia, con ese nacionalismo agresivo totalitario, como son, por cierto, potencialmente todos los nacionalismos. Entonces, este, este grupo de personas, con sus intereses repartidos por el mundo, Pues eh, en un momento determinado, en otra de las sesiones, le piden a alguien que venga a decirle a los eh, asistentes que tienen control sobre los medios de comunicación en los diferentes países, no solo en España, que por ejemplo se opongan a la teoría dominante respecto del cambio climático no porque estén, eh, digamos, en contra del ecologismo sino porque todavía defienden el, el, los negocios relacionados con el petróleo o en el caso de, de los norteamericanos del gas en el caso de Alaska, por ejemplo ¿no? entonces, ¿cuál es el poder de este club? en sí mismo mmm, no tiene poder Todo el que, trae, el que trae el poder viene de otro sitio y cuando vuelve a su país, a través de los medios de comunicación, pues eh, orienta la opinión pública. Estamos en un medio de comunicación. Todos sabemos que la opinión pública, que es una institución en los estados democráticos, ¿cómo se forma? Eh, todos recibimos información. En función del medio que, a través del cual lo recibimos, eh, vamos formando nuestra opinión que a veces acabamos creyendo que es autónoma, que es propia, que es nuestra, sin embargo ha sido inducida. El solo hecho de seleccionar las noticias, determinadas noticias, y preterir o no contar otras, ya va orientando la opinión pública. El invitar a unas personas y no a otras en relación con un determinado acontecimiento o con un proceso social, determina su opinión. Cuando uno de los asistentes a esa reunión previa a la invasión de Irak, Eh, precisamente el, el, el magnate español está inquieto porque empieza a escuchar que se va a producir una invasión de Irak ...para la que no piden permiso... ...porque les dicen que ya ha sido tomada la decisión... ...pero para la que van a pedir apoyo... ...para que en los respectivos países... ...la opinión pública pueda entender... ...que si Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva... ...etcétera, etcétera, lo que decía antes... ...sigue preocupado hasta que de repente... ...escucha de labios de otro de los personajes... ...importante, venido de Estados Unidos... ...un ex secretario de Estado que dice... ...el New York Times va a publicar la noticia... ...de que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva... En, se en ese mismo momento, como tú dices... ...muy bien, Silvia, se relaja... ...porque dice, hombre, si el mítico Times... Eh, ...va a publicar la noticia... ...ningún problema, aunque en España predomine... ...digamos, la tendencia izquierdista en los medios de comunicación... ...acordémonos del no a la guerra... ...que fue posterior... Es, y, ...y lo cierto es que aunque esta es una novela de ficción... ...podría ocurrir... ...lo que dice aquí mañana... ...y de hecho el New York Times publicó... ...que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y posteriormente pidió perdón, pidió disculpas a sus lectores, porque en aquel momento le habían engañado como a otros tantos. Uh -huh. Entonces, bueno, pudo suceder en la novela sucede pero no deja de ser una ficción. Eso es una de las cosas que cada vez más se, se está empezando a, a ir midiendo los valores ¿no? que tienen los periodistas, y ya no solamente los periodistas, porque hay muchos periodistas que a lo mejor se meten de lleno, investigan, es que luego tienen que estar pelear, peleándolo con sus jefes de reacción, tienen que estar peleándolo con sus directores de diario, que a lo mejor tienen una información buenísima, pero claro, tienen tanto miedo, primero, a no tener las pruebas suficientes que sopesen eso que van a publicar o que en su momento el director de turno tenga el criterio totalmente distinto y le resulte más cómodo estar a favor del poder porque mm, le reporta incluso económicamente ingresos publicitarios de todo tipo. Tú en la novela eh, haces un poco las dos versiones, ¿no? El periodista más ético... ...el que intenta ir más a la verdad... ...el que incluso se puede estar jugando su prestigio... ...pero sigue manteniendo eso... ...y el otro que todo le vale... ...y que bueno, pues en realidad... ...aunque no sea todo cierto... ...pero quiere titulares... ...y quiere incluso vender muchos periódicos... ...hoy por hoy, ¿cómo ves la tendencia? Yo no lo podría haber explicado mejor, Silvia... ...en definitiva, esa es, esa es la lucha... De ...nuestra de cada día... ¿no? ...pero hay que hacerse a la idea... De que la vida no es como debería ser, ¿sino? ni como nos gustaría a veces, ni siquiera. Vamos a ver, la tensión que se establece con la información es el resultado de los distintos intereses que hay en una sociedad como la nuestra. ¿no? Todos los medios tienen detrás una empresa que a su vez está formada en consejos de administración, que en ocasiones ni siquiera es de una sola propiedad, que son eh, el resultado pues, de, incluso hasta de fondos de inversión. En estos momentos, en España, hay medios de comunicación que tienen en el Consejo de Administración fondos de inversión que ni siquiera tienen, digamos, su, su base en España. Es decir, que el resultado de la globalización lo defienden unos intereses. Ocurre, sin embargo, que hay un procedimiento ético en las redacciones que nos permite a los periodistas intentar allegar la verdad. Sabiendo que la verdad, en ocasiones... Eh, no es sencillo de no es blanca y en botella, sino que puede ser de manifestarse de diferentes colores. Yo creo que nosotros como periodistas, como soldados de la información, tenemos la obligación de hacer bien nuestro trabajo, de ser honrados y luego mmm, de arriesgarnos. Decía Orwell o recomendaba Orwell en un hombre de tantísima actualidad ¿no? que un periodista eh, un buen periodista ...tiene que atreverse a decir lo que la gente no quiere escuchar. A veces quien en primer lugar no quiere escuchar lo que trae a la redacción es su propia empresa. Pero bueno, en esa dinámica eh, se manifiesta el buen periodista o el periodista sumiso. Hay que decir, y en la novela yo creo que queda explicitado y las relaciones entre la prensa y el poder que forma parte del núcleo también narrativo de este thriller, de esta novela policíaca unas veces son muy tensas y otras son demasiado promiscuas por lo que tú decías y porque en este momento, y concluyo ya no vamos a poner aquí a nuestros oyentes a decirles que por favor que consuman más radio y que compren más periódicos que debemos hacerlo sí, sí, sí, sí. Hay, unas, que hay que decírselo una, una que los necesitamos una muchos, sociedad, sí. y ellos a nosotros sí, sí. no a nosotros personalmente, sino a lo que son los periodistas porque una sociedad informada es más libre claro. que la que no lo está y en esta época de fake news que siempre mm -hmm. los ha, siempre han existido porque parece que las mentiras en política son de ayer por la mañana son desde tiempo inmemorial lo ¿eh? que pasa que antes no tenían internet ahora sí, pero existe eso, sin duda, ¿no? desde claro. Caín y Abel acordaos claro. que según sí, dice sí. la Biblia le preguntó por su hermano y hija pues, no sé dónde está, estará mm -hmm. Por ahí, lo que pasa es que entonces no había ni internet ni había Onda Cero. <risa> pero que, lo, que lo contaron bueno, igual. Que sepamos, ¿eh? Bueno, Onda Cero lleva... Lleva mucho tiempo, mucho tiempo no, eh. tanto, como pero para no esto, tanto como para eso. Pero sí, sin es verdad, embargo, sí. ya apuntaba maneras, porque acordémonos que lo que dice la Biblia, en el principio fue el verbo, es decir, la palabra, ah. es decir, la radio. <risa> ¿Tú crees que uno de los problemas del periodismo de algunos periodistas es que han querido mucho vincularse a ese poder económico, financiero, eh, que han colegiado mucho con ellos, eh, que se han ido a tomar el café, que se han ido a comer demasiadas veces se han echado vínculos en demasiado entre unos y otros y yo creo que no es bueno ni para uno ni para otro ¿sabes? porque no deja de ser libre a uno y a otro. Vamos a ver, no se puede generalizar porque esto es como aquella vez que le preguntaron, me parece que fue a a Winston Churchill eh, o a De Gaulle. No sé, una para el caso, la anécdota es la misma. Oiga, ¿qué opina usted si fue eh, el general de Gaulle sobre los británicos? Y yo, no No le puedo contestar, no los conozco a todos. Pero, pero. Es verdad que, en su contrario, hay periodistas, por ejemplo, un gran maestro que fue príncipe de, premio Príncipe de Asturias, Sindro Montanelli, que llegó sí, a los noventa sí. y tantos años y no, no ha muerto hace tanto. Uh -huh. de, un gran divulgador, además. Sin duda. Que, libros de historia, eh, lo, el, la Roma, los griegos, el, el, el Novecento, en fin en un momento determinado contando sus memorias decía, yo tuve en un momento determinado había conocido a mucha gente tal cuando llegó a dirigir él un periódico, por cierto el, de el, el socio capitalista principal era Berlusconi y entonces le ponía tan a parir que al final acabó echándole bueno, entonces decía, hubo un momento que tomé una decisión drástica yo reconozco que yo me lo podía permitir y subrayo lo de él se lo podía permitir porque estaba muy arriba en la jerarquía del periodismo decidí no ir No aceptar ni una sola invitación de ningún ministro, de ningún manate de, la, de las finanzas. De, de, dice, por una razón, dice, porque me podía caer simpático. <risa> Una de las cosas que aparece en tu libro y que se percibe, bueno, el protagonista fallecido es español. Digo, la importancia Pero fallecido, de... fallecido, ¿no? Liquidado. Eso, liquidado, eso. Eh. Porque molestaba, molestaba. Fíjate que entre entre lo primero y lo segundo sí, hay una verdad. novela de acción y un enigma que hay que... Eh, eh, exacto, ese aparece muerto el cadáver de ese, imagínate, de los medios de comunicación eso. en este país. Ha tenido mucha influencia el club indeberto en España, últimamente, ¿no? Eh se ha acercado más a España de lo que estaba hace 20, 30 años. Eh, ahora hay algunos eh, miembros eh, de nuestro país que están ahí. Bueno, vamos a ver. Eh, vuelvo, vuelvo a tus primeras palabras, Bruno. Cuando eh, situabas la posición eh, del Club Bilderberg en un lobby de poder, de influencia, no secretos sino o sea, no es la sinarquía, no es el gobierno mundial y todos hemos sabido eh, que invitan a personajes del mundo de la comunicación pero también de la política, sin ir más lejos han estado invitados en el Club Bilderberg recientemente, pues tuvo Albert Rivera, sí. eh, estuvo en su momento eh, otro, han estado en su momento otros políticos, pero no quiero ponerle digamos, nombre me, como lo estuvo en Davos, como han estado digamos, todo aquel que en un momento determinado emerge en una sociedad Eh, despierta el interés del Good Builder por una razón fundamental porque España es un país importante porque España es un país que cuenta en el mundo de la economía en términos digamos, comparativos es la cuarta economía de la Unión Europea ahora que, que el Reino Unido digamos después del Brexit es abandonado el, la Unión entonces claro, aquí eh, tenemos eh, grandísimas empresas multinacionales y España tiene muchísimas grandes empresas eh, eh, fuera de España es decir, cuando uno va, viaja al Reino Unido resulta que los principales aeropuertos eh, son aeropuertos gestionados por españoles, sino digamos ya en Iberoamérica ¿no? entonces ese interés económico encuentra un reflejo cuando se invita eh, a, a personalidades a partir de participar ahí como me imagino que sé por dónde vas Eh, me vas a preguntar si hay algún parecido entre la realidad y los invitados de la novela. Yo te diré que ninguno, porque es una ficción, pero se parece tanto a la realidad que el lector ¿Hay lo Hay que he identificado yo, ¿eh? Eh, Más de uno, ¿no? Sí, sí, alguno. Pero, ojo, ¿Alguno? ojo. Decir, cero no, o muchos. Es una novela, es una sí, historia sí, sí. de ficción. Quiero decir, entonces, la inteligencia del lector le puede poner... Le va a pasar en algún caso como le pasa, ahora menos porque la televisión y sobre todo internet nos ha puesto a todos en, iba a decir, en nuestro sitio, mm. con nuestras fotos, nuestra imagen. Pero hace unos años, y algunos de nuestros compañeros que tienen ya una cierta edad, recordarán que la gente dice, ah, pues a este señor, o está el periodista de radio o tal, no le pongo la cara porque no, es muy difícil establecer un, una, una correlación entre la voz ...y el aspecto físico... ...entonces a partir de ahí... ...en las novelas pasa lo mismo... ...cuando es tan tan tan real... ...la ficción... ...la tentación es decir... ...ah bueno... ...este, es este o esta será Funite, ...pues no señor... ...los intereses económicos... ...comentabas antes... En, ...en un momento dado... ...alguien que tiene miedo... ...y que es al final... ...el que ordenan por los asesinatos y tal... ...mi pregunta es... ...¿con el dinero... ...se puede llegar... ...o alguien puede llegar a pensar... ...que puede salirse de rositas... Y, y directamente eh, conseguir lo que no consigue de forma legal, sino que dice, mira, no voy a estar peleando esto, me está molestando, me está destruyendo, directamente mm, ordeno que le liquiden, y yo con la cantidad de dinero que tengo, mm, cojo y pago una cantidad de abogados brutal, y al final con los contactos que tengo, no voy a llegar a, a entrar en la cárcel. La respuesta es afirmativa, sí. ...en la novela no solo aparece el Club Bilderberg... ...sino también hay una trama paralela... ...de empresarial... ...de un empresario digamos... ...muy señalado por, eh, por la corrupción... ...con contactos políticos... ...y con contactos con la mafia rusa... ...a partir de Gibraltar... ...y además es un experto... ...en el, en el tráfico de obras de arte... ...falsificadas... ...pero eh, en realidad técnicamente... ...no se podría hablar de falsificaciones... Porque hay una especialidad en el mundo del secreto eh, ilegal del arte que consiste en que hay mmm, artistas tan extraordinarios que pueden pintar un Modigliani o un Picasso el, mmm, sin firmarlos para que no les acusen de falsificación y no son réplicas o copias de cuadros ya eh, conocidos, sino que es con la técnica de Picasso o con la técnica de Modigliani pintar algo... ...que le parece un Modigliani... ...había un señor... ...que es el que a mí me ha inspirado... ...digamos este personaje... ...que aparece colateralmente... ...y se llamaba Mir Dori... ...en los años 80... ...me parece que era... ...que dio pie a una película... ...que hizo Orson Welles... ...se llama Fake", ...precisamente... ...y era eh, la historia... De un, ...era un pintor de origen húngaro... ...entonces en lo que... Eh, ...habían montado una organización... ...o le utilizaban... ...que lo que hacía era... ...encontrar cuadros de la época de por ejemplo un Picasso, un Modigliani principios del, del siglo XX entonces lo que utilizaban era la tela la decapaban, el bastidor que resistía el análisis del carbono 14 y entonces podía afirmar que efectivamente era de aquella época y buscaban óleos y, pim, y pigmentos de la época, pero no firmaban los cuadros, con lo cual no se les podía acusar de falsificación y el Mir Dory me acuerdo, y eso me quedó a mí en la memoria después de haber leído una entrevista hace muchos años en el diario Pueblo que decía hay muchos cuadros míos pintados en los mejores museos del mundo <risa> <risa> colgados, hay muchos cuadros míos colgados en los mejores museos del claro, mundo claro, ahora ponte a buscar no, es... y de hecho hace poco, yo creo que fue en Boston, en un museo de Boston que llegaron a la conclusión de que un cuadro que tenía no de Dory sino de alguien que no sabían quién, era falso Este libro que se encuentra en destino se titula Algo va mal. Cuando yo lo recibí lo vi y dije, Algo va mal como el libro de Tony Yud. Y luego vi la eh, dedicatoria, y digo, hombre, ¿y qué y, dice y, la dedicatoria? Y la dedicatoria dice en recuerdo o en memoria de eh, alguien que con un libro extraordinario titulado Algo va mal, Tony Yud, pues eh, Es uno de los eh, grandes. Eh. Eh, tú has... Siempre he pensado en ti como alguien del mundo del libro, pero que le gusta tener libros, le gusta informarse, le gusta eh, la cultura. Y yo creo que es importante eso, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Vamos a ver, es fundamental... Un periodista sin libros, mal periodista, ¿eh? Mm. Normalmente suele llegar a jefe de la empresa muchas veces, sí, sí. ¿eh? No señala nadie. Porque tiene otras prioridades. Sí. Las, vamos a ver. Es más la cultura es la base, la base del conocimiento, y el conocimiento da pie al criterio. Es más difícil engañar a un periodista con un recorrido cultural que a un periodista que no tiene eh, capacidad para eh, analizar los hechos. Quiero decir que esta época en la que vivimos, en la que tanto se habla de las eh, noticias eh, falsas, Muchas veces son el resultado de la ignorancia del periodista o de la incapacidad cada vez más en boga de tener acceso directo en las ruedas de prensa a preguntar, que ese es otro asunto. <coughs> Perdón. Tony Hutt, en su magnífico eh, ensayo, eh, Algo va mal, lo que, porque era un politólogo y un sociólogo, lo que se centraba era en, en un análisis sociológico y político de la Europa ya del, del nuevo siglo y demás, y fue su penúltimo libro. A mí me parecía que era un, un ciudadano de una lucidez extraordinaria, me pareció, aparte de el título, yo creo que es realmente impactante, porque todo el mundo piensa que hay algo que va mal, ¿no? Sí, Eh, eh, me pareció de justicia rendirle este pequeño homenaje en lo que son las páginas iniciales del libro. ¿no? Y a nosotros nos has hecho un gran homenaje estando aquí en La Rosa, los vientos de eh, Fermín Bocos, un clásico, una persona importantísima en el mundo del periodismo en nuestro país. Déjalo en eh, uno de los periodistas de más peso en este país. Bueno. Eh, lo digo de más peso en el sentido físico del término. No, no, no. e in, Independientemente, muy sabio y, y que para consejero nosotros te votamos. eh. Ah, muchas Pero, pero consejero que sea de un equipo de fútbol modesto Bueno, de, de lo que tú quieras Esos que, lo que van, les llaman los matajigantes lo que, lo que te haga disfrutar A mí me hace disfrutar escucharos todos los fines de semana Que puedo, que algunos puedo porque yo escribo por la noche Y eh, reiterar, para reiterar lo que he dicho Este es un programa de culto Tú escribes por la noche estaba deseando oír eso Que parece que todos los escritores tienen todo. que madrugar No, no, no, no todos yo, yo por la Claro noche. Escribo por la noche porque además eh, hay dos cosas que son eh, únicas eh, y que reclaman el silencio. Que es leer uh -huh. en silencio, es uno de los grandes placeres solitarios. Y dos, escuchar la radio de fondo mientras estás escribiendo. ¿no? Fermín Bocos, mil gracias. Muchas Placer. gracias Bruno, Silvia. Larga vida a la rosa de los vientos. En Cero la rosa de los vientos materia reservada 2.0 esta historia que os vamos a contar es absolutamente real y si no fuera porque ha ocurrido de verdad parecería un guión de una película de cine pero insistimos es una realidad en la cia Está espiando a España. Una realidad es que nos dice que utilizan una empresa tapadera para espiar a nuestro país y a gente de nuestro país. Es un tema que vamos a abordar esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Again. La pregunta es, ¿y a quién no espían? Si es que esto es tremendo. Lo que ocurre es que nos venden algo para espiar a otros y, sin embargo, sirve para espiar a uno mismo. Eh, bueno, es... O sea, el, el, el que vende nos ha vendido. Sí, ¿No? sí. Nunca sí, mejor sí, dicho, sí. ¿no? Esta, esta es una historia que comienza en los años 50-60 y que es una... la verdad es que es un, una perfecta historia de, de engaños y falsedades. No engañaron a todo el mundo, pero sí engañaron a atención a 120 países. Luego hablaremos uno de ellos, España. Pero es, es bonito es eh, conocer cómo se es montan estas operaciones. ¿no? Es muy, muy bonito, muy La bonito gente... estar juntos otros 120, formamos bueno, un equipo, no, pero es bonito perfecto, el engaño, el, sí, sí. el engaño, y, en creo... hoy, y que somos especiales y no no nos sería. Hombre, claro, claro. No Esto, esta es la historia de, de un tipo que que bueno que durante la Segunda Guerra Mundial se llamaba Boris Hagelin, que inventó un sistema de encriptación de las comunicaciones. Eh, este tuvo una serie de, de problemas, era un ruso, se fue a Suecia, bueno, total, terminó en Estados Unidos, y en Estados Unidos ofreció eh, la creación de de una empresa para encriptar las comunicaciones entonces lo primero que le pasó que se le ocurrió a la CIA fue decir, bueno, vamos a ver vamos a controlar a este tipo para que no venda un, un aparato tan bueno a nuestros enemigos, es decir, que no se lo venda Rusia o China, con lo cual se lo compraron a ellos, luego se les ocurrió decir bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a, a, a permitirle crear una empresa y que esa empresa venda los equipos que son fantásticos, que son estupendos, solamente que nosotros vamos a tener una ventana, una puerta secreta para poder espiar las comunicaciones de todos aquellos que utilicen estos equipos. Entonces, para darle credibilidad, lo que hicieron fue mandarle a Suiza, Imaginaros, Suiza, la gran garantía de, de que no estoy con nadie, de que soy independiente y tal. Sí, pero porque todos se van a Suiza. Sí, o sí. Sea, eh, muy neutral, muy neutral. No, no, no, claro, ahí está el problema. El, el escándalo que vamos a contar claro, claro. en Suiza ha producido, ha levantado ampollas porque, claro, dicen, fíjate, nosotros que somos tan estupendos y sí, que sí. esto nos deja muchísimo en evidencia. Pero el hecho es que este, se va. Y todo esto apunta a una empresa en Suiza, ¿no? Esta empresa que crearon se llama Crypto AG. Y, que, y bueno, pues empezó a, a montar el negocio y vendió estos sistemas de encriptación y de líneas de comunicación segura a esos 120 países. ¿Quiénes eran los clientes? Lo primero, los clientes eran... Muchos eran los países amigos. Lo digo porque esto es muy importante a la hora de valorar cómo se hacen este tipo de, de espionajes. Es decir... Primero, lo monta Estados Unidos, en la CIA, pero lo monta junto con el BND, que es el Servicio Secreto de Alemania Occidental. En aquel momento, ¿no?, que estamos en la Guerra Fría cuando esto se monta. ¿Y a quién se lo venden? A países amigos. Por ejemplo, a las juntas militares que teóricamente y en la práctica son las dictaduras de Argentina, las dictaduras de Chile, pero que, que son muy amiguitos de Estados Unidos, pero que Estados Unidos no se fía y les escucha, atención les escucha, luego venden a, a países de la OTAN amiguitos y les escuchan venden a países eh, como España, que no está en la OTAN pero que está eh, allí, muy cercano a ellos, se lo venden incluso al, al Vaticano ¿eh? <risa> Y, y luego se lo venden a otros países que están así, así... Es como que son. 120 países, en todo el mundo no se puede determinar cuál, cuántos países hay, pero más o menos, para que nos hagamos una idea, unos 180. Sí, sí. 120 países significa tres cuartas partes del mundo. Sí, significa que están los amigos y algunos dudosos. Egipto, Arabia <ríe> Saudí, claro. e eh, Irán... ...y que no se los venden a quiénes, ...a dos de sus grandes enemigos... ...que son Rusia y China... ...básicamente porque desconfían... ...aunque oficialmente dicen que... ...no les interesaba vender este equipo... ...a, a, a estos países... ...porque dicen que... ...que podían luego haber investigado... ...o haber encontrado... Mmm, ...todas estas cosas... ...bueno, total... ...que al final esta empresa... Eh, ...bueno, pues llevó a cabo... ...espionajes como por ejemplo... No sé si os acordáis que en, en 1988 se estableció un tratado de paz entre Egipto e Israel y que en este tratado de paz se firmó oh, después de unas conversaciones en eh, Camp David, que es la residencia del presidente de los Estados Unidos, que era el que hacía de intermediario. En estas reuniones, mmm, el, el, ¿cómo actuaba Estados Unidos? ¿Cómo nos enteramos ahora que actuaba? Ellos hablaban, mantenían conversaciones, y después Anual el Sadat, el presidente egipcio, ya, eh, llamaba, eh, se ponía en comunicación con su país a través de un sistema de encriptación que era el de CriptoAG. Con lo cual, él creía que tenía sus comunicaciones seguras y la CIA, eh, la NSA, estaban escuchando. Con lo cual, sabía perfectamente cuál era la reacción, cuál era la postura que le decían desde Egipto, que decía él sobre su reacción a las conversaciones de ese día. Con lo ¿Y, cual, estaba ¿y nadie ¿se todo dio cuenta manipulado. de todo eso? ¿No? ¿Nadie se dio cuenta? A, ¿También porque, lo hicieron? Porque de claro. hecho nos hemos enterado hace solamente unos días, gracias a una investigación periodística, el del Washington Post, con la televisión ZDF alemana y la SRF suiza, Y a partir de ahí se montaron eh, todas estas cosas, con un matiz, que esto se ha filtrado con documentos del servicio secreto, cuando Crypto AG ha dejado de ser operativa. Claro, claro. No, no, y hay además, me Ya han hecho su trabajo. Que igual que Crypto AG, habrá también otros sistemas de estos de encriptar. De, de encriptar a la hora de poder estar espiando, que a lo mejor no tengamos conocimiento y hayan actuado seguro de la misma manera. Haya, hay, seguro que ha, que ha habido o que, que hay otros sistemas que no nos podemos imaginar, solamente que eh, ahora sí que conocemos uno de esos sistemas que es el espionaje masivo que denunció Snowden y que parece como que una vez denunciado ya no existe, pero que sigue estando en activo, ¿no? Ahora, lo que hoy os quería contar, lo que hoy os quería desvelar, es algo que tiene que ver con una cosa muy pequeñita que aparece en, perdida en las noticias de estos días que vienen de Estados Unidos. Y es que decían que las sospechas sobre Cripto AG se hicieron más sólidas en 1992, cuando un empleado de Cripto AG fue detenido en Irán y acusado de espionaje. ¿Cómo? ¿Detenido ah, dónde? En Irán. Porque... El empleado de esta empresa que era la CIA, en realidad o trabajaba para Eso la CIA, es. o era una empresa de la CIA que hacían Irán pues efectivamente lo que hacía era vender equipos de, de encriptación. Pero aquí os, lo que os quiero es contar eh, una historia que arranca de este detalle. Este señor, que no, cuyo nombre no aparece por ningún sitio, se llamaba Hans Buller. Hans Buller era el representante internacional de Cripto AG, que efectivamente... Fue detenido en 1992 en Irán y que eh, vendía estas tecnologías. En Irán le acusan de espionaje y le mantuvieron encerrado durante nueve meses. Llegó a perder 30 kilos, interrogatorios interminables, bueno, toda una cosa eh, eh, tremenda. ¿Por qué le liberan? Porque hubo una presión internacional para liberarle, pobre. Pobre funcionario, por, perdón, pobre representante suizo. Y alguien pagó una fianza de un millón de dólares. Ala. Del 92, ¿no? Bueno, pues, eh, este señor, Hans Büller, era representante en Irán y era representante en España. El uh -huh. mismo. ¿Y a quién había colocado este señor... Los, esquí, los equipos de cripto AG se los había colocado al Palacio de la Zarzuela. En aquel año, y desde hacía años... O se ha dicho de otro modo, al rey. Al rey, efectivamente. Ay. Los sistemas técnicos que garantizaban la inviolabilidad de las transmisiones del rey Juan Carlos habían sido escrupulosamente montados desde años anteriores por el propio Hans Buller de la empresa Cripto AG lo que pasa es que aquí la alerta que se dio fue y la, y la dio alguien que estuvo hace mucho tiempo en La Rosa, que se llamaba Miguel Ángel Gallardo que es un perito eh, cri, eh, especialista en criptografía y amigo de Buller que escribió a la, fijaros, escribió a la, a la Casa Real para decirle Han detenido a Buller y es posible que les haya contado a los iraníes durante nueve meses alguna información, con lo cual a lo mejor el sistema de la, del Palacio de Azarzuela no es seguro lo que no sabía en aquel momento es que no es que los Y hay información muy importante para Irán porque no nos olvidemos que Para Ciudad mantiene muy buenas relaciones con algunos países de Arabia Saudí que no son amigos de Irán precisamente, efectivamente Lo que no sabía nadie, lo que no sabía Miguel Ángel Gallardo, lo que no sabía el, el, la zarzuela en aquel momento, es que ya desde hacía años sus conversaciones estaban siendo intervenidas por la CIA de Estados Unidos y por el eh, BND de Alemania, que eh, tenían acceso a la puerta secreta de ese supuesto sistema que protegía las comunicaciones de la zarzuela, que protegía las comunicaciones del rey, posiblemente de todo, de mucha gente, pero que eran absolutamente abiertas de Estados Unidos y de Alemania. Y mucha gente se preguntará, yo me lo pregunto ahora mismo, si todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en relación al palacio de la zarzuela, en relación al rey, eh, polémicas... ...toda esa información la tenía la CIA antes... ...y la CIA la ha podido utilizar de alguna forma. Lo que tenemos la certeza es que en los años eh, 80 y en los años 90... ...la CIA tenía la información de, eh, de las conversaciones... ...tenía la conversación de los mensajes eh, más importantes... ...aquellos que iban encriptados del eh, Palacio de Zarzuela... Lo que ya tengo mis dudas es que los últimos años del, del rey Juan Carlos eh, esto siguiera en funcionamiento. Con Almadía Rosavientos, eh, preguntas de nuestros siguientes en Twitter. Con Almadía Rosavientos eh, nos dice Antonio Rodrigo que si lo sabe la CIA, esa información está en posesión de la CIA, todas las... Eh, bueno, habían vendido ese producto para encriptar a 120 países. ¿Eso significa que al saberlo lo hacía, lo sabe el Mossad israelí? Pues eh, a, en parte de la información que recibía la CIA se sabe que se lo pasaba a los ingleses, se lo, pasaba, se lo podían pasar a, a Israel, dependiendo. Ya sabes que cuando se acumula la información se, se, hay una especie de reventa de esa información, ¿no? Y esa especie de reventa es que a los israelíes les podrían haber dicho claro. si había algo interesante del, del rey En relación a Arabia Saudí se lo podrían haber. Una generado. pregunta, cuando se contrata por diferentes eh, países, o por ejemplo la Zarzuela, cuando se contrata este sistema de encriptamiento para supuestamente nadie, que nadie interceda, ¿sabían que esto eh, pertenecía a la CIA, eh, que estaba auspiciado por la CIA? O no, el, no, no, no, no. ¿O lo, lo contratan como algo absolutamente privado? No, no, no. no. Lo contratan con la empresa más prestigiosa que hay en Europa, que es una empresa suiza, y, y, y es lo que se lo encargan. Esto es un engaño montado totalmente por la CIA y, y el BND alemán. Es decir, no tenían ni idea. Con Almadía Rosaventos, eh, también nos dice uno de nuestros oyentes, eh, Jimeno, eh, ¿ese producto se vendía también al Vaticano? Y no se señalaba, bueno, ahora se entiende lo de las misas encriptadas. <risa> sí. eh, el, eh, hay una, un dato que ofrecen y es que, el, por ejemplo, cuando Noriega estaba en... Eh, se, ¿Sabéis que Noriega, cuando se produjo la invasión de Panamá americana, de, de estadounidense, mm. se escondió en la enunciatura en del Vaticano en Panamá, ¿no?, Bueno, pues resulta que el, el sistema de comunicación de la anunciatura con el Vaticano era de criptoaje, con lo cual la conversación que tuvieron y las órdenes que recibieron las o sea, había. Estaba muy extremo. claro. Todo esto nos remonta a la época en la cual eh, España tenía la máquina Enigma es que la máquina Enigma era una máquina que encriptaba, era incluso el, el primer gran desarrollo de, del mundo. Esta máquina Enigma, recuerdo en dos segundos, que era la que permitía unas comunicaciones segurísimas, era lo más avanzado que había eh, dentro de, del régimen nazi. Y entonces, esta máquina, los nazis no supieron que... Gran Bretaña y Estados Unidos la habían, la habían descifrado y por lo tanto podían entrar en sus conversaciones pero la máquina Enigma la primera vez que, que se utilizó en, en hechos reales digamos sobre, la, sobre el terreno fue durante la guerra civil Franco, Franco tenía un, un problema ¿no? y era cómo ponerse en contacto y poder intercambiar información con los otros generales, con Mola, con Keipodellano, ¿no? y de hecho eh, eh, se dio cuenta eh, pasados unos meses de, de, de, la, de la sublevación, que necesitaban hacer ofensivas coordinadas. El problema es que ya sabéis cómo se, se movía todo esto antes a través de, de libros, de claves, y era todo un rollo patatero. Y entonces encargó en el verano de 1936, eh, que eh, comienza el conflicto, y en noviembre le encargan a Hitler 10 máquinas enigmas, que son utilizadas sobre, sobre el combate. Lo que pasa es que es un matiz. Hitler no manda sus mejores máquinas sino manda las máquinas así más comerciales y, y tal pero bueno, que están estupendamente ¿no? Y durante la guerra siguió mandando y siguió mandando, dicen que, no se sabe, pero que posiblemente pudo haber hasta 50 en, en España, que ayudaron y mucho a la victoria de, de los nacionales frente a los eh, republicanos. Ahora, ¿qué pasó? Pues pasó que cuando acabó la guerra, empezó la Segunda Guerra Mundial, los británicos y, y los americanos descifran eso, y cuando acaba la guerra, ocultan completamente que ellos tienen la capacidad de saber lo que se comunica a través de la máquina enigma. ¿Eso qué supuso? Supuso que durante los años que el régimen franquista estuvo utilizando esas máquinas, que fueron unos cuantos, ellos podían perfectamente... Eh, eh, leer su, lo que pasaba aquí leer sus comunicaciones y saber perfectamente lo que pasaba, o sea lo que pilló al rey eh, con cripto ya antes le había mm. pillado el mismo sistema a Franco ¿no? todo esto nos hace pensar que el modo de actuación de los servicios de inteligencia en la actualidad se comienza a producirse a partir del final de la segunda guerra mundial y no es casualidad eh, Cogieron lo que sabía Alemania y lo que hacía Alemania y lo empezaron a hacer eh, a utilizar los vencedores. Uh -huh. Y no todos los vencedores pues eh, eran amigos. Había algunos amigos sobre los que se dudaba y se les espiaba. Sí, esto es, ya hemos dicho, que criptoaje básicamente a los que espiaba era a los amigos. Lo que pasa es que no te puedes fiar de, de los amigos si esto al final era lo que, lo que hacía. Esto es similar a lo que pasó con, con la llegada de los socialistas al poder en 1982, ¿no? Cuando Felipe González llega al poder, llega eh, con una idea clara. España hay que sacarla de, de, de la, la OTAN. OTAN y aunque empiezan a decir que a lo mejor no lo hacen, Estados Unidos desconfía, y entonces ¿qué hace Estados Unidos? Es que además la campaña fue total sobre eso Sí, sí, entonces ellos lo que hacen es eh, someter a España a un eh, espionaje clarísimo eh, Ojo que tanto uno como otro no dejaban de ser un instrumento, lo hacían en el pasado que la CIA quería que gobernaran los que después fueron espiados en cierto modo que es decir, eh, Felipe, Alfonso, pues eran no de la CIA, evidentemente, ya. pero la CIA los querían el gobierno, sí, lo luego que, los espiaron. Claro, eh, de alguna forma, eran lo más aceptable dentro de la izquierda sí, sí, sí, que claro, tenían claro. los comunistas, por supuesto. Era, era, era, era una época ellos, claro. era tremendo. Mm. Lo que pasa es que llegan y no se fían, y entonces lo que hacen es desplegar a la CIA nuevamente pa a, para controlarles, ¿no? y hacen un y hacen y llevan a cabo eh, una serie de operaciones eh, que, que no se entendía. es decir, por ejemplo, no se entendía que Felipe González eh, recibiera en el Palacio de la Moncloa nada más y nada menos que eh, a Andrei Gromico, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la de la URSS, pero ¿dónde se había visto eh, Eso, ¿no? Esto fue en 1984. Y entonces eh, tenían esta máquina para espiar lo que allí pasaba. Sí, y, y, lo que pasa es que ahí ya hicieron algo algo mucho más, eh, más arriesgado que fue intentar colocar micrófonos directamente en la, en la sala de la reunión donde se iban a reunir, ¿no? con tan mala suerte que a las dos personas que estaban montando la operación, a los dos agentes de la CIA, los descubrieron y los detuvieron y no quedó otra que, que eh, ordenar su inmediata expulsión cuando se descubrió que los dos Eh, uno en una base de Torrejón y otro en la, en, la, en la embajada eran agentes de la CIA ¿no? y ahora pregunta que resolveremos en después, año 2020 en el que estamos en la actualidad ¿la CIA sigue espiando a España? ¿sí mm. o no? La, lo resolveremos después de, de, de eso porque hay que tener en cuenta que ahora al PSOE se ha sumado Podemos Pues lo sabremos en dentro de muy poquito aquí en La Rosa de los Vientos en materia reservada. Ahora escuchamos en la actualidad, en las noticias, nos ponemos al tanto de todo y después continuamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en una hora en la que vamos a tener el círculo secreto en la que tendremos también Bundo Pizarro. Y unos minutos más, vamos a estar en materia reservada. Y comenzamos con algunos comentarios de nuestros oyentes a propósito de lo que comentábamos ahora. Fernando, Almodía Rosavientos dice eh, Jordi que la CIA sigue espiando a España y a todo lo que se menea. Y Jenny nos recuerda que Felipe González eh, salió del Congreso de Suresnes en el año 1974 y que fue un Congreso bastante controlado por la CIA. Bueno, yo creo que, que el Congreso, la verdad, que fueron los propios socialistas los que eligieron a, a, a Felipe González. Lo único que pasa es que lo que permitió ese ese Congreso fue que eh, se hiciera esa transición, esa ruptura con el pasado y ese empezar hacia, hacia el futuro, ¿no? Y que, y que, bueno, que era otra perspectiva. Lo que pasa es que era una perspectiva que incluía muchas cosas que tenía el socialismo que se mantuvieron algunas se fueron cambiando con la transición pero cuando llegamos llegamos a, a las elecciones que ganaron en el 82 pues había algo que era un, un, una algo del, del pasado que era por ejemplo había otras cosas pero por ejemplo el tema de de la otan que, que bueno que les ponía a, a los americanos que que habían apostado porque ...por un socialismo más moderno... ...les ponía de los nervios... entonces pues cuando pasó lo eso de... decir, pues, vamos que se ve con los rusos... ...a ver si nos va a traicionar... ...pero aquí nadie se fía de nada... ...o de Alfonso Guerra... ...que era el que daba caña... ...de una caña tremenda... ...y entonces pues, pues montaron también... ...poco después de lo que hemos contado... ...antes de, de las noticias... ...con el tema del de, de espionaje a la Moncloa... ...cuando deciden hacer una operación... ...que se llama Operación Gino... ...que se trataba de investigar la vida privada... ...de Alfonso Guerra... ...que es lo más sucio que se puede organizar... ...y que eh, eso a un aliado no se le hace... ...porque en realidad estás intentando conseguir información... Claro. ...de la vida privada para luego chantajearle... ¿no? ...y cuando se descubrió eso... ...que lo descubrió el, el CECI de Manglano... con ...gracias a, a Juan Alberto Perote y tal de lo que ahí sí que España hizo una ruptura total. ¿Os, ¿Os creéis que esto es una república bananera? Pues no, pues toda la agencia, todos los delegados oficiales de la CIA a la calle, voy pues a decir a la P calle, y los echaron a todos, ¿no? Año 2020, ¿continúa el espionaje? ¿La CIA sigue vigilando lo que pasa en nuestro país? Sí, pero eh, yo también quiero hacer un matiz a las preguntas de antes. Eh, ah, vale, contestando, vale, sí, no, sí. contestando a lo que estás diciendo... Sí. Aquí todos nos espiamos todos, ¿eh? Que, sí. Sí, que no nos engañemos, que España espía a quien puede y y nos espía y todos nos espían, nosotros todos nos espiamos. Lo que pasa es que la CIA tiene más capacidades que los demás. Por lo tanto, su espionaje es más es más peligroso. En el sentido de que, bueno, dice, normalmente eh, el, el CNI dice que el espionaje más peligroso es el es el que llevan a cabo los rusos, que es el más agresivo, ¿no? Lo que pasa es que no pueden decir que eh, los amigos, como son los americanos, nos espían. ¿Y por qué Ahora, dice ¿cuál es que aquí? es el más virulento de los rusos? Porque son los que más se arriesgan y porque van a, a, a robarnos... ...tecnología y porque van a, a digamos, a algunos puntos más sensibles. Lo que pasa es que mmm, ahora mismo lo que estamos en el año 2020 es algo que no podemos, eh, no sabemos lo que está pasando, pero yo después de 30 años y después de todas estas cosas sí puedo hacer un, un pronóstico, ¿no?, Estamos en una situación similar, por eso hemos contado lo de los, los 80, una, una situación similar a la que vivió España en aquellos años. Ahora mismo tenemos un gobierno de, de Pedro Sánchez con eh, Podemos, con Pablo Iglesias. Y eh, están tocando algunos de los preceptos más fundamentales del gobierno eh, americano, como es, por, por ejemplo, por poner solo un ejemplo que no nos vamos a alargar aquí, la política de Venezuela. hoy Un alto funcionario estadounidense de, eh, que, a, que convocó un, a un grupo de periodistas, entre los cuales estaba el delegado del ABC, eh, contó textualmente... España, estoy a abrir comillas, España fue, es, sigue siendo el mayor impedimento dentro de la Unión Europea para enfrentarse al régimen de Venezuela. En Estados Unidos están realmente preocupados. Cuando se hacen estas cosas en inteligencia, lo que se hace es actuar de una forma similar a como se actuó en los años 80 con Felipe González y esa obsesión que tenía con salir de, de la OTAN. Por lo tanto, ahora... Estados Unidos, a mí no me cabe ninguna duda de que está intentando obtener información sobre cómo están eh, los planes reales que tienen y ese apoyo que tiene España por el tema de Venezuela, pero también por otro tipo de temas. Eh, Fernando está estirando de la monta un poquito, ¿eh? Sí. Está sacudiendo, está sacudiendo bueno es una obviedad esto no y sí que, sí, sí y que eh, podíamos si hubiéramos hablado de todos los espionajes a los que nos ha sometido la CIA claro, estábamos claro. así ¿no? sí sí también es verdad que nos espían los rusos y, y y esto pero dentro de ese encuadre y ahora estamos hablando de la CIA eh nos esta situación todos es y espiamos a todos y espiamos a claro. todos o intentamos espiar a sí, todos sí sí sí y nos intentan espiar todos no todos lo consiguen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 Claro, Lo que mismo que haría Estados Unidos si al final tenemos la tecnología eh, procedente de, de Estados Unidos. Es decir, de, pensar que no nos va a intentar espiar eh, cualquiera que nos la dé, vamos. Está vamos, que ahí. nadie se libra, da igual Como que, que Estados Unidos prefieren espiar ellos. Fernando Roda, muchas gracias. Un abrazo. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Personaje oculto de esta noche. Más eh, pistas, más en eh, datos para localizarlo. Vamos a ver, vamos a ver nuestros oyentes y si dan con ello. Bueno, os recordamos que es uno de los grandes poetas, también dramaturgos de nuestro país. Y que se rebeló contra su padre. Que resulta que como consecuencia pasó hambre. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién será si por culpa del vil dinero tuvo que malvender? Atentos, tuvo que vender los derechos de su obra más afamada. Federico García Lorca, José Zorrilla o Tirso de Molina. Ya recordáis que en rosa.vientos.es, si escribís al correo o almohadilla rosa vientos, si lo hacéis en Twitter, participáis con la opción que vosotros queréis, la, la más correcta, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Así que, mucha suerte. Las dosis veinte minutos eh? abrimos el círculo secreto la rosa de los vientos en onda cero el círculo secreto dicen que posiblemente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 Qué era. barbaridad, sí, qué personaje, ¿no? Sí, pero es así pero como... Lo llevó al maletero de su coche, incluso, ¿no? Ta También lo llevó al maletero de su coche. Bueno, qué, él iba repartiendo trocitos de, de ¿eh? cerebro por, por, por todos claro, lados. Claro, pero... Hasta que... Espero, sí, dime, dime, una cosa, pero... Claro, vale, muy bien. Él reparte, disecciona, tiene trozos. La familia se supone que lo dice, que sí, que le da permiso para que la ciencia haga sus estudios. Pero este hombre, aparte de estar moviendo los trozos de un lado para otro...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 Bueno, no, lo que se eh, diga cuando se tose Coronavirus, okay. se dice coronavirus eh, Bueno, no, se llama Resfriado de carnaval Ah, vale, vale caso, eh, el, el último ha sido llevado a cabo por este way way Men eh, en Entonces se llama coronavirus Con ese nombre no, no, no, no, no, no suena muy serio ¿eh? Wey way Men Pues lo es, lo es Muy serio el trabajo que ha hecho este hombre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 existe, ha sido troceado no es eh, leyenda todo lo que se ha dicho sino que hay parte de realidad mucha parte de realidad eh, evidente y fíjate como de un acto en, entre comillas criminal ¿no? como es el robo de un órgano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 Y atención, dos y 42 minutos, vamos a hablar con un investigador fantástico, con Carlos Oyes, que nos va a contar una cosa sobre el primer templo del cristianismo, el más importante, o por lo menos de la adoración Mariana, una cosa verdaderamente llamativa. Apuntás esta fecha, la fecha del 2000, bueno, algo que va a ocurrir dentro de 20 años. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Busca tus señales, pero nunca llegan. Busca tus señales. Y por más que espero. Oh, oh, oh. Y hace bien esta fecha. Llegan, Año 2040, llega.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 La última de la rosa de los vientos esta noche. Tendremos Eureka, os hablaremos de testosterona con Mado Martínez. También tendremos encuentros cercanos con el autor de moda con Rafa Tarradas, el autor de El Heredero. Y también tendremos El Callejón con José Manuel Esquivano y, por supuesto, Señores del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y dentro de muy poquitas horas, el programa entero y por partes en la página web en onda OndaCero.es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ya sabéis, tenéis una etiqueta. Almodilla Rosa Vientos, Rosavientos. Rosa Vientos. interesante y qué fascinante eso que nos contaba en el mundo bizarro carlos oyes en el año 2040 año 2040 quedan 20 años año 2040 aparece en el pilar esa fecha la fecha del fin del mundo del apocalipsis año 2040 aún nos queda un poquito aún nos queda un poquito. ¿Quién tiene la clave para eludir esa fecha, eludir el 2040? Pues eh, no se pone alguien en eh, Twitter, con Almadía Abiertos el nombre de Jordi Hurtado. Preguntarle a él. Las noticias en la información en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora con muchas cosas en las rosas Vientos en la sintonía de Onda Cero. Tres y seis minutos. Últimas pistas y resolución del concurso esta noche. El personaje oculto era... Pues ahí andamos, mira, los tres candidatos de hoy, como sabéis, son célebres poetas y también dramaturgos. Por ejemplo, García Lorca, acabó sus días fusilado de mala manera en plena guerra civil y aunque en sus últimos tiempos se volcó en el teatro, fue la poesía la que le encumbró internacionalmente. De hecho, es el poeta español más leído de todos los tiempos. Tirso de Molina, pues era en realidad el fraile Gabriel Tellez, y no debía de estar él muy contento que digamos porque intentaba el clérigo haciendo estas obras divertidas del teatro pues eh, estar como un poquito más entretenido él lo firmaba con el seudónimo de Tirso de Molina y de hecho pues esas obras profanas le valieron con el castigo del destierro durante un tiempo Pero si hemos descartado Tirso de Molina y hemos descartado García Lorca, el protagonista de esta noche es... No es cierto, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor en efecto, nosotros que José Zorrilla el autor del conocidísimo Don Juan Tenorio que estamos escuchando en voz de Paco rabal bueno, pues el pobre Zorrilla fue un incomprendido por parte de su padre su padre era un absolutista un seguidor de Fernando VII, era muy tradicional y no entendía para nada el carácter bohemio de su hijo para colmo de males, mientras trabajó en innumerables trabajos que era para intentar comer porque ya comentábamos antes que incluso pasó hambre, pues se casó con una adinerada viuda, que era de origen irlandés, que no se llevaba muy bien, le hizo la vida imposible Y, pues, en, bueno, él, dicen que intentó paliar esas desavenencias teniendo un amante tras otra. Su obra más afanada es Don Juan Tenorio. Fue terminada en 21 días y, como siempre estaba escaso de dinero, malvendió los derechos por nada. Y cuando se quiso dar cuenta y quiso recuperarlos, pues no hubo manera. Y el hombre probó suerte con negocios, incluso fue negrero pero nunca económicamente le fueron bien las cosas bueno, estuvo en el exilio yendo de un sitio para otro hasta que por fin su esposa falleció y entonces regresó a España y finalmente en 1893 falleció de un tumor cerebral y ahora pues acaba de conmemorar los 203 años de su nacimiento y bueno, pues el tenorio acude cada año, más o menos por estas fechas al teatro, no me acuerdo si es por estas fechas pero sí, por ahí, por ahí bueno, ¿quién es el ganador o ganadora de esta noche? es arroba S Fern Álvarez. Sonia Álvarez, querida has ganado, así que te damos la enhorabuena envía rosa.vientos@ondacero.es tu dirección y te llegará un detalle del programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Qué? ¡Eureka! <risa> Tradicionalmente se ha conocido como la hormona de la masculinidad. O la hormona de la agresividad es la hormona varonil. Eso mito, es una leyenda. Esta noche en Ureca hablamos de la testosterona. Hola, José, eh, con Mado Martínez. Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Y sí, lo he dicho yo, hay que desmontar un poquito el mito, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, la testosterona. ¿Qué es la testosterona? Yo creo que todo el mundo claro. sabe lo que es la testosterona, que es esa hormona. Eh, bueno, la de, también la tenemos las mujeres, ¿sabes? Solo que en niveles más inferiores y claro. están. Pero es responsable, por ejemplo, pues de, de tu patrón de cabello, el pelo, la barba, los músculos y tu estado de ánimo, ¿no? Mm -hmm. Es, es importante. Las hormonas masculinas se llaman andrógenos y su principal protagonista es la testosterona. Hay hombres que no tienen testosterona. O sea, es, es es. así. No no tienen testosterona. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tienes testosterona? Pues que te sientes cansado, deprimido, no tienes ganas de nada. Por lo que es, se llama la andropausia, ¿no? Más o menos. Es, bueno es un poquito no, más complejo no, y puede no, ser un problema muy grande, son tópicos claro. sí, a ver, con la edad va disminuyendo y, y hay gente que incluso busca suplementos de testosterona y todo mm. pero eh, eh, eh, si no tienes testosterona o tienes niveles muy bajos o un déficit serio Eh, pues te pasa eso, que te sientes cansado, que tienes depresión. De, incluso a algunos eh, hombres les diagnostican de depresión. Por descontado no tienes líbido, pero estás tan hecho polvo que ni siquiera te das cuenta de eso. ¿no? Y resulta que si al médico se le enciende la bombilla y decide hacerles un análisis de hormonas y ver que a lo mejor hay un déficit, pues a lo mejor esa es la... La causa, pero si no les hacen un análisis no, no, no, lo pueden saber. Y en caso de déficit, obviamente hay que hacer una terapia de, de, reemplazo hormonal, algunos hombres la hacen, pero claro, pues plantea sus riesgos porque al administrarla de forma externa genera problemas de, de esterilidad. Es como una píldora de anticonceptivos para, para, los hombres tomar testosterona, porque demasiado poquita es malo, pero mucha tampoco es bueno, ¿no? Y, y bueno vamos que a Férate, ver, a hay un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve investigando y cogiendo datos eh, para un libro triple A mm. en eh, Nueva York, en Manhattan, en, en el barrio de Wall Street, lo que más se vende en las tiendas es suplementos de testosterona, por algo es, eh. Eh, la cuestión es que parece que desde el dos, año 2007 ha habido como un boom de, de, sí, de, sí. de suplementos de testosterona y la, y a, y a nivel farmacéutico se ha convertido un poco como en una panacea. Pero realmente si no tienes ningún problema médico un niveles de déficit y todo esto, no no debes tomarla ni, ni debes claro. hacerlo por tu cuenta ni cosas así. Pero bueno, que, que hay gente que se la toma porque piensa que va a ser, yo qué sé, va a estar más más eh, eh, eufórico, más contento, más poderoso, o se va a sentir incluso más musculado, cosas así, ¿no? Y, y, y por eso lo hacen, creo. Y luego también eh, lo pueden decir porque yo la tengo más larga, ¿no? Pero no sé, de, refiero a otra cosa más que al dedo. Puede ser, sí. Bueno, luego vamos a hablar de dedos y de, y de longitudes, pero, pero pero, vamos a empezar hablando primero de un mito que, que es que es ese que siempre dice que a más testosterona más agresivo y que los hombres son exacto, agresivos exacto. o más agresivos, sí, sí, sí. ¿no? las mujeres, por la testosterona. Vale, es lo que siempre se ha dicho. Pero esta relación no está del todo comprobada y, y, y la relación es como un poco raro, hay algunos estudios que lo relacionan de forma indirecta y otros que lo contradicen radicalmente los estudios de los neurocientíficos como Jean-Claude Dreher son interesantes porque él sabe que en las cárceles mmm, cuanto más grave y violento es el crimen la verdad es que los niveles de testosterona están más altos en los presos, pero también sabe que la agresividad aumenta después de una inyección de testosterona pero que también mejora el comportamiento social Es uh -huh. decir, ¿cómo es posible que por una por una parte te haga más eh, agresivo, pero por otra parte te, te haga mm, más social? ¿no? Eh, pues es que sí, resulta que la testosterona al parecer también mejora el comportamiento social. Así que hizo una prueba en la que cogió a dos grupos de, de hombres, obviamente les había medido los niveles de testosterona en sangre previamente, la tenían eh, igual, y a los primeros les inyectó una dosis extra de testosterona y a los segundos placebo sometió a una serie de experimentos, juegos psicológicos y todas estas cosas, y se dio cuenta de algo muy curioso. Que aquellos que tenían una inyección extra de testosterona, lo que hacían era sancionar con más fuerza los comportamientos y ofertas injustas de sus compañeros y reaccionaban con más generosidad ante la generosidad también de sus compañeros. O sea, que la testosterona te hace más justo y más generoso entonces claro este psicólogo decía bueno, bueno detrás de eso ¿qué hay? no? ¿Qué, qué, ¿qué intención hay detrás de todo esto? ¿por qué pasa esto? pues parece que, que es algo más complejo que todo eso porque este sentido de justicia y generosidad está relacionado con el estatus social y y bueno tiene una reacción tiene que ver con la reacción cerebral de la recompensa porque según según este este libro científico que ha investigado todo esto Eh, sabemos, por ejemplo, que los hombres son más generosos y dan más cuando son observados socialmente por mujeres. Mm. O sea, es un argumento más a favor de que la testosterona eh, eh, está relacionada con el comportamiento generoso. Pero si te das cuenta, estamos hablando de temas que tienen que ver con el estatus y el estatus tiene que ver pues con la cultura, con la jerarquía social, con este tipo de cosas. ¿no? Y, y, y es un hecho que no está exento de eso, de una dimensión cultural, no solo biológica, que, que, que el ser humano es un ser biopsico cultural y que la testosterona tiene mucho que ver con eso, con la generosidad, pero por el deseo de mantener un estatus social. Y hay un psicólogo que se llama Brian Meta que cree que la relación de la testosterona con la agresividad es más que un mito que otra cosa. Y él dice que puede estar más relacionada con el deseo de ayudar y con la confianza. Y también hizo unos Unos experimentos enfrentando a dos grupos que habían recibido unos una inyección de testosterona y otros que solo habían recibido placebo y era un juego en el que mediaba el dinero y la retribución de, de ganancias y también observó cosas muy curiosas. Dos en concreto, que el que tiene una dosis extra de testosterona comparte sus ganancias todas las veces. Demuestra ser digno de confianza, que también tiene que ver con el estatus a nivel social. Y el que no tiene una dosis extra de testosterona no es muy confiable. Prefiere quedarse con el dinero y exhibe un comportamiento más egoísta. O sea, que socialmente tener más testosterona eh, tiene, eh, eh, eh, sí que está comprobado que tiene más relación con el estatus social que con la agresividad. Eh, fíjate lo que son las cosas, lo que son los mitos, también tocaba yo uno, ¿no? Ese que a cuanto más ese tiene de esta hormona, se dice, más larga la tiene. Bueno, pues también, también, pero hay, y todo tiene su explicación. E igual no se refiere a eso que todo el mundo está pensando. Mira, pues la verdad es que esto también eh, también tiene su amiga. Vamos a hablar de medidas, pero de medidas óseas. Claro, claro. Dice Oliver Stage que es otro psicólogo que estudia la testosterona y el crecimiento óseo, pero, pero el crecimiento óseo del dedo índice. Claro, claro, por el... eso digo, no es a lo que todo el mundo está pensando en este momento. Era otra cosa, otra medición, claro, su otra es de que Claro, su hipótesis parte de que él dice que, bueno, su hipótesis es que el dedo índice de las mujeres es más largo que el dedo anular y en los hombres es al revés. Yo sé que mm. ahora mismo todos los oyentes se están mirando los dedos o cogiendo el de su mujer o el de su marido. Claro, es verdad. ¿Qué tiene que ver esto con la motivación de poder? Bueno, pues los sujetos de prueba de sus eh, experimentos eh, los puso ahí a hacer una serie de juegos y estaban en estos juegos luchando por la victoria, ¿no? Una serie de pruebas. Imagínate que les puso unos juegos de ordenador. Y él estaba midiendo su reacción ante la victoria solo les permitía ganar en ocho de las 10 rondas. Eh, y, y lo que observó es que los jugadores motivados por el poder tenían mayores niveles de testosterona. Lo más curioso es que este psicólogo dice que es eh, el desarrollo de la testosterona en el útero de la madre. ¿no? Mm. Eh, es, es, es, es cuando se empieza a desarrollar es en el útero ya de la madre ya y la longitud del dedo lo que determina la mayor o menor motivación. Es decir... Eh, Cómo sería decir los, los que tienen más eh los que vamos a ver, vamos a, a plantearnos la pregunta. ¿Quiere decir esto eh, que las mujeres, ¿no? Tenemos menor motivación de poder porque tenemos menores niveles de testosterona? Entonces, ¿no? Según esta estos sí. estudios, pues de acuerdo a, a a sus investigaciones, una mayor longitud del dedo en las mujeres también está relacionada con mayores niveles de motivación de poder en las mujeres. Es, es un asunto complejo, pero es curioso, porque no hay muchos estudios, además, sobre mujeres y poder, y hay un experimento, eh, sí que hay un experimento realizado con mujeres y estrógenos bastante interesante, Y el psicólogo Simon Baron Cohen eh, ha realizado ¿no? Y, y, y estaban orientados a encontrar estas diferencias entre hombres y mujeres suscitadas por las hormonas y, y midiendo ya desde el útero, que es lo, lo curioso y interesante, los niveles de testosterona en el líquido amniótico y la exposición prenatal, atención, la exposición prenatal a la testosterona y él eh, con estos experimentos con niños y niñas él se dio cuenta que mmm, de, si la exposición prenatal era mayor o menor también influía a largo plazo y lo que hacía era que hacía que las niñas hablaran antes y su capacidad de hablar se desarrolla antes ¿no es verdad y es por la testosterona por los niveles de por menor, menor niveles de, de exposición prenatal a la testosterona y cuanto más alto es la exposición prenatal a la testosterona pues menos empatía y habilidades sociales tienen los los niños así que eh, aunque bueno pues eh, las niñas tienen esta eh, más capacidad social más capacidades eh, para hablar y, y hacerlo antes pero los niños tienen mm, menos empatía pero más capacidad de abstracción y este científico ha llegado a relacionar además el autismo con los niveles de testosterona prenatal como una de las causas, además, también. Y esto nos sirve para preguntarnos hasta qué punto. ¿Las hormonas tienen un, una influencia directa sobre nuestro comportamiento y sobre cómo somos? Claro, esa es una pregunta muy importante. Y básicamente lo que hemos estado comentando un poco con estos biólogos y estos psicólogos... Bueno, ellos se han dado cuenta de que las hormonas afectan al sentimiento de dominación, de estatus, de poder, por ejemplo... Pero también han observado que los matices culturales afectan a sí mismo a las hormonas. Por ejemplo, la testosterona no influye directamente en las decisiones, sino en cómo los sujetos se evaluaban a sí mismos como más o menos dominantes. Y si la personalidad influye en la testosterona, la testosterona también influye en la personalidad. Es, es, es así, es como una pescadilla que se muerde la cola. Ya ves que es un ciclo de bio-retroalimentación. Claro. Sí, claro. Otra pregunta que nos podemos hacer es si, si la interacción entre diferentes hormonas es lo que determina nuestro comportamiento, ¿no?, y nuestro estado de ánimo. Y, y, madre mía, yo creo que aquí más de una oyente estará diciendo, diciéndome, Puf, pues, porque no sabes de los problemas que me pongo yo cuando tengo el síndrome premenstrual? Sí, sí, sí. Pues viene el periodo o algo así. Pero que así, también ¿no? tiene mucho que ver con eso, con las hormonas, claro. claro. Estarán aquí muchas diciendo, madre mía, pues yo te contara... Y, y bueno, lo que a testosterona se refiere, si hay niveles altos de cortisol, por ejemplo, estamos hablando de relaciones entre hormonas, que es lo que lo que hablábamos, tenemos un cóctel interesante. Porque el, co el cortisol, más conocido como la hormona del estrés, influye de forma similar a la testosterona. Y si los niveles de cortisol son altos, limitan el efecto de la testosterona. Y de aquí surge una, una hipótesis de hormona dual, <ríe> muy chula, a más testosterona, más líder y dominante es el sujeto si los niveles de cortisol son bajos atención pero si el nivel es alto el efecto desaparece la testosterona más alta no conduce a mayor liderazgo por lo cual eh, podríamos llegar a la conclusión de cuál es el mejor líder o jefe pues no sé si tener la testosterona muy alta seguramente a lo mejor sí ¿no? pero desde luego pero tiene que no tener estresarse. otras cosas sí no claro. estresarse y la conclusión Sería que, que bueno, eh, desmontamos un, un mito, pero desde luego decimos que las investigaciones demuestran que el efecto depende siempre del entorno cultural y social, no solamente es un efecto biológico. La testosterona, esta noche en Eureka con Mado Martínez de Amado. Muchas gracias. Buenas noches.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 Fenomenal, ¿qué tal vosotros? Rafael, la que se está montando con tu libro, con el heredero. Eh, <risa> seguramente porque refleja mucho que la vida, ¿eh?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 pero que, que al final habla mucho de, de personas que, que, el, que el lector se va a hacer suyo. Rafael Terradas Bultog, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, que es el autor de El Libro de Moda, El Heredero. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. La actualidad del cine del sitio Marte, como siempre, aquí con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y nos hacemos eco ahora de el estreno de una serie que tiene que ver con un 500 aniversario que se está celebrando eh, mucho que es una de las grandes gestas de la historia de la humanidad. O sea, en la primera vuelta al mundo, la de Magallanes, el cano, llega también ahora a la pantalla. Sí, bueno, falta un poquito todavía, porque lo que han hecho esta semana, por todo lo alto y con toda la pompa, es presentar la serie que se va a rodar a finales de este año. Es una serie, yo creo que es la más ambiciosa de televisión española. Sin límites se llama. Es verdad que ya hemos visto este año pasado una película eh, del Cano y Magallanes. El Cano y Magallanes es la primera vuelta al mundo, la película de animación de Ángel Alonso, pero esta es una superproducción que se va a rodar, yo creo que, con, con, con todo lo que hace falta. Fíjate, cuatro capítulos de una hora con un presupuesto de cinco millones de euros por capítulo. Estos son palabras no mayores, sino mayorcísimas. ¿no? Como decía, el rodaje empezará pues a finales de año, a lo largo de todo el 2000 21 se va a realizar en la República Dominicana, en Canarias y en el País eh, Vasco, eh, con un guión de Pachi Amezcua, un guionista español muy conocido, 25 quilates Atrapa la Bandera, son películas suyas, ¿no? Producen monofilms y clima media con Miguel Ángel Menéndez de Zubillaga a la cabeza y Televisión Española ha establecido un preacuerdo de distribución y de producción con Amazon Prime Video, Amazon estrenará la serie en España en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Latinoamérica y unos meses después lo hará ya la propia televisión española, me falta por decir porque como casting todavía no hay porque están trabajando en ello, que sí tenemos director, el director de la serie será el británico Simon West un director especializado en películas de mucho movimiento Air, eh, Lara Croft Tom eh, Ryder, la hija del general, y los mercenarios dos, son películas firmadas por eh, Simon West, que estuvo aquí en Madrid esta semana, pues eh, al frente de todo este elenco de productores, guionistas, en fin, que van a hacer posible esta serie. Creo que será, si realmente se lleva a cabo como está previsto, uno de los momentos importantes en la programación próxima, en el año... 2022, que cuando hace justo los 500 años del final del viaje, será una de las series, yo creo que uno de los momentos de mayor éxito de nuestra televisión. Sin límites así se titula. Vamos a hablar ahora de un festival, uno de los sí, importantes, sí, sí. uno de los más importantes. Cuando hablamos de esos festivales grandes, pues hablamos de Venecia, por ejemplo, de Cannes, pero también tenemos que hablar de este de Berlín. Está en esa división. Efectivamente, esta en esa, es el primero del año, 70 ediciones ya de la Berlinale, el Festival de Berlín, festival grande, como tú dices, he leído que incluso el más grande, el número de entradas vendidas de repercusión, el más grande, más que Venecia y, y más que Cannes incluso. Bueno, pues ha empezado ya el Festival de Berlín, como digo, 70 edición hasta el 1 de marzo, inauguró My Salinger, Year, la película protagonizada por Sidney Weaver, y ahora se están viendo ya pues las 18 películas de la sección oficial todas a concurso, porque no hay ahora aquí en Berlín películas fuera de concurso que rellenan la sección oficial en otros festivales. Eh, estarán las películas de Avery Ferrara, de Simon Liang, de Christian Petscholtz, de Christy Pugh, de Agnieszka Holland, de Sally Potter, en la que trabaja Javier Bardem, de Hong Sang-Sho, de Fili Garrel, de la argentina Natalia Meta, la única película eh, en castellano que tenemos en la sección oficial, y por supuesto El Pinocho de Mateo Garrone con Roberto Benigni una de las películas más esperadas. Se han cambiado algunas secciones, ha caído alguna, pero se abre otra nueva sección, Encuentros, donde estarán las películas pues eh, las más arriesgadas, las de um, un poquito más peligro en la programación. También estarán la Berlinal Especial, Panorama, La Generación y el Fórum, las películas. Las, las secciones. Eh, ya tradicionales en, en Berlín. El italiano Carlo Chiantrian es el nuevo director artístico. Y la holandesa Mariela Risenberg dirige la parte financiera con un jurado que preside nada menos que Jeremy Irons. Y bueno, hay cinco películas españolas en las distintas secciones, ninguna en la sección oficial, pero estarán, anunciaron Tormenta, de Javier Fernández Vázquez, entre Perro y Lobo, de Irene Gutiérrez, y Lua Bermella, de Luis Patiño, en la sección Forum. Las niñas, de Pilar Palomero, y el cortometraje Panteres, de Erika Sánchez, lo harán en la sección Generación. El oso de oro honorífico se da para Helen Mirren y lo que espera todo el mundo por encima de todo es el documental sobre Hillary Clinton que no es precisamente una actriz de cine pero que concita la mayor atención en esta Berlinale de estos momentos La Berlinale acaba de comenzar y ese documental muestra algo de lo que es la Berlinale Hay mucha eh, crítica social y mucha crítica en este caso política Efectivamente, así es Crítica social, crítica política, una sección oficial yo creo que más variada que en otras ocasiones y además mucha presencia, en este caso, de directoras, de mujeres eh, directoras, que me parece que es otra de las cuestiones que está en boga en estos momentos sin discusión. Vamos eh, con la, la crítica, el comentario, el comentario y la crítica de la película dominó. Lars estaba en la cuarta planta con el sospechoso. ¿Eres Farouk Harris? Agente herido. Encontraré al que hizo esto. Cuesta encontrar un talento así. Tienes amigos que son nuestros enemigos ¿Por qué no hace su propio trabajo, socio? Soy de la CIA y puedes hacer mucho por nosotros Contigo no solo tengo un sabueso También tengo un pitbull No le ayudaron a escapar, se lo llevaron Quizás La CIA quince, muy presente en el son. programa de esta noche Y muy pues presente sí. también en esta película, dominó Sí, aquí un tío que dice, soy de la CIA Eso es una cosa rara, creo sí. Pero bueno, la ha dirigido Brian De Palma, la película La producción es de Michael Schonemann y de van de el guión de Peter Scavian, y los protagonistas Nicolai Koster-Baldau, Caris von Houten y Guy Pierce. Bueno, Brian de Palma va a cumplir ochenta años en este mes de septiembre próximo. Es otro de esos directores veteranos a los que aún dejan hacer cine, aunque yo creo que en otros casos está justificado. Bueno, quiero decir que hace mucho ya que de Palmer rodó El Precio del Poder, Doble Cuerpo, carry, Vestida para Matar, o los Indocables de Lyonés, incluso de La Dalia Negra, que tampoco era su mejor película, hace ya 14 años. Y me parece que se nota, sobre todo por su olfato o su responsabilidad para elegir guiones. El de Domino es bastante malo. Es más, yo diría que es risible, algo que es un pecado mortal en una película de este tipo. Bueno, lo cierto es que la historia no empieza mal se plantea como un thriller inspirado en la novela negra escandinava, hay que decir que la película es una coproducción enteramente europea, esta novela negra tan en boga actualmente, además está ambientada en el ámbito del terrorismo islamista. Eh, sucede en Copenhague, donde dos eh, policías, Lars y Christian, siguen la pista de un sospechoso. Se provoca un enfrentamiento y uno de ellos resulta malherido, y el otro corre en persecución del delincuente sin pensar que esa acción le va a traer consecuencias muy serias, por lo menos al principio. La trama se enreda y muy pronto pasa a adquirir tintes de un policíaco más convencional. Hay una serie de personajes y acciones enlazadas, de ahí supongo yo que viene lo del título, el dominó. El protagonista, cristian en, en la película es Nicolai Coster famoso desde Juego de Tronos. Bueno, pues recibe la ayuda de una compañera, Alex Coe, que es Caris Van Houten. Se llama en el filme, igual que el seudónimo, con el que el guionista ha firmado algún trabajo, es creo otro rasgo de, de humor. Bueno, Masales se la juega por él y luego sabremos por qué. Se produce una persecución que va de Dinamarca a España y para complicarlo todo un poco más y que nada sea al final lo que parece, interviene también la CIA, mediante un agente poco secreto, como hemos visto, que se llama Joe Martin, algo así como Pepe Pérez en <risa> español, ¿no? y que interpreta con su habitual esfuerzo galpios. Bueno, y todos van a parar a Almería, con el fin de coger el ferry a Melilla y Almería, pues claro, está en fiestas, cómo no, con su corrida de toros nocturna y todo. Que no es broma, parte de la trama se va a desarrollar ahora entre las calles estrechas, algún bareto semicerrado, una azotea con cartel luminoso y la propia plaza de toros, con una demostración de cómo pilotar un dron de penúltima generación y morir en el intento. El que no se sabe si muere por fin es el toro porque todo lo que pasa en la plaza es surrealista, Bruno. Tan pronto está llena como semi-vacía. La gente anda por los pasillos en vez de ver la corrida y el matarife, un tal Roca Rey, así nombrado en los títulos de crédito, a lo suyo como si no hubiera un mañana. Bueno, al final no hay mucho suspense, pero hay tiros y hay muertos. Y la película se acaba para descanso de todos. El saldo es negativo porque, como se ve, ha ido a menos por momentos. Los intérpretes hacen lo que pueden, y de palma tiene oficio de sobra, pero es que el relato es imposible de negociar. Bueno, queda eso sí, la otra aportación española, la fotografía de José Luis Alcaime siempre entonada y procurando lograr un clima que todo lo demás trata de impedir. Te ha gustado mucho, ¿verdad? Muchísimo, la voy a ver sí, mañana sí. otra vez. Joder, dominó. ¿Eh? Qué película llena de tópicos, ¿eh? Está absolutamente Joder, tópicos. Porque eh, Lars... El el eh, danés o el sí, yo que sé, Ay, de verdad ¿eh? y, y sí, se van a Almería y se van a Almería y que hay en Almería pues menos mal que no se comían una paella, ¿eh? porque eran capaces ¿eh? <ríe> le ha faltado ¡Jolines! poco, cuando el protagonista llega al Bareto este quecito sí, sí. yo me temo allí lo peor, que sacaron la sangría y las castañuelas sí. eh, de un momento a otro en fin, bueno vamos con el super diez? La lista del callejón como siempre aquí... Con José Manuel Esquivano, el puesto número 10 Bueno, pues recuperamos la trinchera infinita Sube y baja la película Lleva 11 semanas en el Super 10 La peli de autora Arregui, John Garaño Y José Mari Goenaga, una estupenda película española En el 9 Emma de Pablo Larraín Ha saltado del 11 al 9 en su segunda semana Mariana de Girolamo Esta actriz descomunal Merece la pena conocerla Y ver esta película, que no sé más que por ella En el puesto número 8 Bueno, ha caído ya un poquito lo que arde otra película española. Esta es de Oliver Lachey con Amador Arias y Benedicta Sánchez, esta señora que se llevó el Goya este año. 10 semanas en la lista. Lo que arde es Super 10. En el 7 En el 7 está la película de la semana Sonic, la película La ha dirigido Jeff Fowler Y es una oportunidad para que Jim Carrey Recupere un poquito el buen humor Estaba un hombre tan desanimado Ahora le ponen aquí de malo de la peli Pero la cuestión es muy divertida Con James Marsden y como digo Jim Carrey en los papeles protagonistas 6 Sube un puestecito todavía Incluso dolor y gloria a la peli de Almodóvar Se ha llevado todos los gollas este año 39 semanas en el Super 10 Esto es un exitazo internacional Con es Oscar o sin Oscar Es incombustible, ¿eh? Incombustible Bueno, eh, todavía hay exhibidores que apuestan por ella De lo cual, además, yo me alegro Todavía puede haber gente que no la haya visto Y tiene oportunidad de ir a ver Dolor y Gloria ¿Cinco? La verdad, la estupenda película de Irocazo Corea Con Catherine Deneuve, con Juliette Pinochet, 9 semanas en el Super 10 Ha subido un puestecito 4 ¿Cuatro? Pues Joker repite la posición, lleva ya 20 semanas, doble corona, para la película de Todd Phillips con Joaquín Phoenix, con Robert De Niro, una película sensacional. 3 Vida oculta de Terrence Malick, que repite también posición en su segunda semana, una película extraordinaria con August Deal y Valerie Patner en los papeles protagonistas. 2 Yo creo que es una pequeña sorpresa. Aquí tenemos a 1917, la película de San Méndez, que ha caído desde el puesto primero, a pesar de lo que tiene encima, a pesar de su éxito, y a pesar de sus protagonistas, Dean Charles Chapman y John McKay. Seis semanas en el Super 10. ¿Y en el puesto número uno nuevo, Super 10? Pues es la parasitomanía, Bruno. Claro. Esto es una cosa de no parar. Ha subido a 416 pantallas en nuestro país y ha aumentado, atención, ...un 435% su recaudación en la última semana. Parásitos la película de Bong Joon-ho, ganadora absoluta de los Oscars de este año, ganadora de muchísimos premios internacionales y ganadora del Super 10. 17 semanas y después de todo ese recorrido, por fin número uno en la lista. Y mucha gente que la está empezando a ver, que la está empezando a conocer, Parásitos la gran ganadora de los Oscars hubo sorpresa en el puesto número uno. Parásitos, mucha gente se pregunta, ¿qué significa? ¿Qué es eso de Parásitos? Bueno, pues Parásitos es lo que somos o lo que quiere el sistema sí, que duda, seamos y la duda. película va de eso eh, es una familia y somos eh, parásitos básicamente pues, pues así es, me parece que se puede explicar mejor solo te ha faltado decir que la peli es coreana sí. pero la entiende todo pero la entiende todo el mundo eh, exacto eh, es una de las cosas que se destacaron que era la primera vez que una película de fuera de Estados Unidos grabada en otro idioma rodada en otro idioma, pues eh, llegaba tan lejos, ¿no? Pues eh, Parásitos Así está es. llegando muy lejos. Muy lejos, y además tiene un, un factor muy positivo, y es que a Donald Trump no le ha gustado nada. Pero <risa> Prefiero sí. lo que el viento se llevó, dices. Será por su pelo, seguramente. Claro, y y seguramente, seguramente es que los parásitos se refieren a él. Él es una de las personas que quieren que seamos parasitos. Efectivamente, así es Bruno. En el puesto número uno, nuevo número uno en el Super Diaz con José Manuel Esquebano en su callejón. Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En onda cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo.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 de esa población, eh dice que han empezado a, come, a, a han comenzado a realizar a, eh alguna modificación en sus hábitos para hombre per el... harbour algo de monóxido bueno, de carbono <risa> echaron eh algo, es... a, algo de jarom por <risa> sí, ahí sí. ¿no? bueno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 Uh -huh. es decir, una serie de comportamientos que antes no teníamos en cuenta y que hemos incorporado a nuestro quehacer diario. En España, pues el ahorro de agua es lo que se practica, lo que se ha empezado a practicar con mayor insistencia. Eh, que lo, eh, Esta modificación de conducta la realizamos ahora un 65, 61% de los españoles. ¿no? Eh, también el consumo de energía, hemos em empezado a ahorrar un poquito más, eh, Eh, eh, algo más de la mitad de los españoles eh, estamos más concienciados en ahorrar en el consumo energético o sea que ¿no? un poquito en general eh, nos estamos concienciando a poco eh, y debido a la situación que, que eh, eh, recordad que aquí en España en enero con todas las danas esta que hubo se declaró eh, la emergencia climática en, mm -hmm. en sobre entonces, todas estas situaciones nos ayudan nos ponen las pilas para ponernos las pilas y ir aportando cada uno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 Son las 4, son las 3 en Canarias.